...yo le propuse aquí al comandante, le dije... ...mejor traslademos la cárcel de una vez... ...a la carretera Okinawa... ...esa es la cárcel oficial... ...y aquí nosotros como gobierno municipal... ...vamos a ponernos mano, manos a la obra... ...a levantar un edificio de comando... ...de la provincia... ...es lo que debe ser... ...debe tener una pequeña carceleta... ...para detener 24 horas... ...no más... ...porque eso no, esto no puede ser... ...para años ni para meses... Entonces en función de eso y darle también condiciones a nuestra, a nuestra policía boliviana que tenga su comedor, su dormitorio adecuado como como para cualquier trabajador del Estado. En eso vamos a trabajar y al mismo tiempo entrar con un estudio de diseño final o nuevos los concejales para poder hacer un comando por lo menos de tres plantas que no sea solamente, que no sea siempre de 10 pisos como nos pedían, porque es mucho de 10 pisos, no vamos a poder tal vez, pero por lo menos de 3 plantas, la planta baja, atención al público, la planta alta puede ser dormitorio, comedor, que sea, y la otra planta veremos qué función va a tener, el tercer piso, para que así nuestros privados de libertad se vayan definitivamente allá.